Con la información a flor de piel, la gerencia de noticias de Radio Mitre presenta el noticiero romántico. Quisiera abrir lentamente mis venas. Política. Sombras nada más. El intendente de la ciudad de Rosario, Horacio Usandizaga, anunció que, tal cual lo había prometido, presentará mañana su renuncia al cargo que ocupa. Al respecto, declaró: Hoy mi renuncia es irrevocable. No volveré a desear tu compañía. Más tarde. Enterado de las declaraciones del gobernador Víctor Reviglio, quien demostró total indiferencia ante su alejamiento, Usandizaga volvió a expresarse con dureza. Llorará, llorará mi parte. elecciones. El derrotado candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, Eduardo Angelós, intentó brindar explicaciones a su compañero de fórmula, Juan Manuel Casella, acerca de los motivos que imposibilitaron el triunfo. Según su visión, la última presentación en público Habría sido un importante causal de la derrota. El último acto de nuestra comedia tiene dos estrellas y un solo final. El presidente electo, Carlos Saúl Menem, se expresó ayer acerca de cuál será el futuro de su relación con su oponente, Eduardo Ángelos, luego de haberlo vencido en las elecciones del domingo. «Perdí un adversario, pero gané un amigo», dijo Menem. Por su parte, Angelos se manifestó de la siguiente manera. No le puedo llamar amistad a la forma en que me miras, a ese mágico y tenue fulgor que se enciende en tus pupilas. Así pasó. El noticiero romántico del día de la fecha. Quisiera abrir lentamente mis venas. Nos volveremos a encontrar a la hora convenida en el lugar acostumbrado. Sombras nada más entre tu amor y mi amor.